Esta era la original. Luego llegó la versión de Tina Turner, muy juntas en el tiempo, pero esta fue la primera. h o l a h o l a q u é pasa, g u i l l e r m Caballero? ¿Cómo estamos? ¡Bien! O sea, no lo sabéis, pero g u i l l e r m está como a tres metros, pero se le oye más cerca que a mí. Es increíble. <risa> es increíble. ¿Qué preguntas o d i a m o a los oyentes? Pues mira, ahora mismo aquí l o s homoplatos, un poco está haciendo. Estoy yendo un rato tiqui tiqui ti con la i g u a s a Pues lo llevo claro si quieres un masaje. Uy, pues no estaría mal ahora que ya ha terminado. Sí, masajistas por gran vía. Uy, sí, sí que hay, sí, que hay, sí que hay, sí que hay. すわり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 We'll、uh、Bye. -huh. 8, las n a r 40、Classic. s amigo, En inglés, claro que sí, el Please Don't Go. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Se ha terminado la jornada laboral? ¿Empiezas ahora? No, estoy con el taxi, e s t a r é a q u í toda la noche. Bueno, normal, pasan esas cosas. Yo c e leo el autobús. s No, el del metro no me oye. ¿El del metro? ¿Sí te oye? Sí, te oye. Vamos, ¿Sí? ah, pues、me oye. Vale, hola, señor del metro. Bueno, ¿cómo estáis? Son las 8 y 3 minutos, casi 4, las 7 y casi 4 en c a r a r i a s Soy g u i l l e r m c a b a l l é este es Jorge Sánchez. Hola, ¿qué estás h a v i e n d o Es que, tío, eres de bofetón de a mano abierta, tío. Luego un besito, pero primero eres de bofetón. Sí, sí,、claro. Y yo también, eh. Yo también. Hoy he preguntado que qué te duele. A ti te va a dolar la cara. La cara, eres tan guapo. Sí. i te vas, s e m e va a ser muy tarde. どうぞ。 Números 1. Con Guillem Caballé. En los 40 Classic. Mire que he dicho, porque hoy he, planteado, hoy he planteado qué es lo que te duele. Y he dicho, no vale decir todo, ¿vale? Porque sabemos que todo no te duele. p o r s i te duele todo es el dedo con el cual has pulsado para mandar el mensaje, ¿vale? Y Gloria dice, menos las pestañas, todo el cuerpito.、Eh, besis, todo, ya añadido, ya Besis. Y luego está Ricola dice: Nada, no me duele nada. Ay, qué suerte tiene. Ya está, a nuestra edad. Y si eres c l á s i c si no te duele algo, es que no eres c l á s i c o Jordi dice: Menos pestañas. Es, es un tópico. Lo de las pestañas es un tópico. Y luego Rosa dice: Te diría que todo el cuerpo, pero más, más la boca que, que me operaron hace poco. Pero bien, estoy bien. ¿Cómo ¿Ves cómo hemos cambiado? Antes sonreíamos. Ahora también, pero con menos dientes. Aquella instalada.、No no、Así como el viento, la、no、abandona todo al paso. Así con el tiempo, todo es abandonado. Cada beso que se da. ピークの高い高い高いい高い高 どういうこと 俺の貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な貴重な�� けなさ Los 40 Classic. See? Efectos ochenteros y fue la primera que utilizó el vocoder y el harmonizer que fueron los grandes precursores de la música, bueno, música de lo que hay hoy en día, vale. Em, es Cher, la maravillosa Cher con este Strong Enough y es suficientemente fuerte para decir que no le duele nada, y que ya es su cuarto matrimonio o el quinto, ni que sé, y que es fantástica ella que vive la vida como Dios. Yo de mayor quiero ser Cher. A ver, hoy he preguntado qué es lo que te duele, ¿vale? Pff, decían los antiguos griegos que la felicidad era la ausencia de dolor. Qué tontería más grande. Siempre te duele algo. Y sobre todo si eres clásico. Nievitas dice: Te lo pongo fácil. No me duele, lo, no me duele el ombligo. Solo eso. <risa> Javier dice: Hombros, rotura, tendón, s ú p e r e s p i n o s o y s ú p e r e s c a p u l a r Jo, esto tiene que doler mogollón. Yo me acuerdo que también tuve una de esas contra una montaña mientras esquiaba. La montaña no sobrevivió. s i Sigo recibiendo vuestros mensajes en el Instagram de los40classic.oficial. Ahí está la pregunta de la noche. ¿Qué te duele? Eres como una bailarina o una pluma que flota al viento, como decía la canción. Algo te va a doler. Dice Pizarro r i o j a n a Dice, me duele, me duele la ignorancia. Eso es lo que classic, me duele.、Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Y añade: Y la indiferencia. En Morning Box.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 If you leave me, but I do. 40 Classic. Son Ya las nueve menos ocho minutos aproximadamente. Hoy he e p r g u n t a d os o he preguntado qué es, qué es lo que os duele. Vale, voy a hacer un, una r e t a i l a de ellos. Ana dice que no me duele y acabamos antes. Coco dice la rodilla izquierda. b r u o e s dice me duele todo. Y mira que he dicho que no digáis eso. María Lum dice el alma. Y Albert Zahn dice los dos tobillos, la rodilla izquierda. Y dice mi chica que soy un hombre del tiempo andante. No, no, si a mí también me pasa. Preveo las danas, las tormentas, los anticiclones y la gota antes que n a d i e Just a-、uh 9, las nueve, las ocho en Canarias. Los c u c l á s i c Reach out to space. Son las 9 y 4? j o l í n cómo pasa el tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy g u i l l a m Caballé. Estos son los 40 Clásicos. Hoy la pregunta de la noche es: ¿Qué te duele? No me extiendo demasiado. Todos sabemos que te duele algo. Nadie ha preguntado por qué me duele a mí, ¿eh? Ninguno. Tanto pedir empatía, tanta historia, tanto no sé qué. Y al final al presentador le pueden doler mil cosas, pero no, no preguntáis, ¿no? Nada, nada. Yo me quedo igual de enfadado que f r e d d i e Mercury cuando cantaba esta canción. Voy a coger el mocho y me voy a enfadar. Ala, ¿dónde está el cubo?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 なぜなら、でそう、レスピーがいでせよ、そのままのせんみてろ、でにえべ、はらかん、やべ、 soon b u en o en cuanto a las noticias del mundo pues ya lo sabemos todos misil para arriba misil para abajo además hoy ha salido que irán confirma que no acudirá al mundial de fútbol este verano en eeuu s t a d normal irán no irán ostras lo siento mucho por el chiste de verdad lo siento sé que no es el momento pero es que me ha salido así perdón pido perdón En fin, que esperemos todos que esto acabe pronto y tengamos una feliz primavera y mejor verano. Así que venga, vamos a darle un poquito de alegría, que además este año viene Rick a s t l e y de concierto. No es broma. Hi, I'm Rick a s t l e y together forever on Los Cuaranta Classic. Weehey! Clase. Sí, sí, ya podéis bailar todos el YMCA que luego os duele todo. Sí, lo sé, lo he visto en las clásicas fiestas ochenteras. A ver, tengo por aquí varias respuestas de la gente que le duelen cosas. Normal, si eres ente de Classic, te duele algo. m a n u dice que le duele el alma. Lucy dice las caderas y el brazo derecho. Queridos con el izquierdo. Y Oma,、oh, h mi Blue, la falta de empatía le duele. Mujer, no digas eso porque si no nos preocupamos aquí todos. me r c u e r d a sonrisa a alguien. Tu s la imagino、sin m ido e Invadido por la ausencia、me devora la impaciencia、Me pregunto si algún día じゃあせ todo で e、no、ti い、l teléfono es muy frío Tus l l a m と d a s son muy pocas Yo s、sí、と quiero conocerte Y tu no a きっときっときっとき pensé se ha equivocado La segunda vez no supe de qué decir Las demás me d a b a n miedo。Tanto loco que andas suelto。Y ahora sé que no p o d r í a Por favor,「だめをなせる」 Así es. f a Bye. Pasando cuáles son vuestros dolores en el Instagram que me habéis mandado, Pablo dice: Vengo justamente ahora de Toledo de torcerme el pie y gracias por preguntarme. No, Es que desde luego tengo yo el perfect timing. Sí. <risa> Estaba pensando en eso. Los 40 Classic, Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.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 Los cuarenta Classic. Sevilla, Sevilla. Noventa y cuatro. Ocho. Memory of the Lord. Gracias. Lo siento. hemos visto el videoclip de Arifri, sabemos perfectamente de qué va. Un poquito de gimnasia, a e r ó b i c spinning y muchas mallas. Bien, hoy he preguntado qué te dolía y Andrea dice, los ovarios, de que me los toquen. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Sevilla, 94.8. Las 10, las 9 en Canadá. Unas ganas de que a estas horas todavía se da de día aquí en España, y eso faltará unos cuantos meses todavía. Estamos entrando en la primavera y los alérgicos dicen: No me duele, no me、no, duele.、No. Eso es más o menos lo que dicen los alérgicos. Buenas noches a todo el mundo, son las diez y cuatro minutos casi, las nueve y casi cuatro minutos en la comunidad canaria. Estos son los cuarenta c l a s s i c Yo soy Guillem Caballé. La pregunta de la noche es: ¿qué te duele? Así, en genérico. No me digas con que me duele todo porque no vale, no me lo creo. When、I was young I n e v e r needed anyone, and making love was just fun. Those days are gone, living alone. Números 1. Con Guillem Caballé. En los 40 clases. Díselo, díselo, díselo, bonda s e p a r d díselo, díselo a tu presidente, si puede ser. Que bueno, cualquier día de estos vamos a tener que meter un McAllan directamente al depósito del coche y、pues、será más barato que meterle gasolina. En cuestión de dos misiles. Oye, he preguntado qué es lo que te duele. Y aparte de la cartera, tengo por aquí v a r i o s que me dice. n O sea, me ha gustado mucho lo que ha puesto Pizarro r i o j a n a Me duele la ignorancia y la indiferencia. Dice: ni lo sé ni me importa. Los c u Que ya sé que lo había leído antes, pero es que me ha salido el chiste ahora, me he acordado. 40 Classic. Los 40 Classic te damos la mejor mezcla de números uno.、Oh. Radio kaka, radio kuku, radio Baladas. Me, me oh, oh, me, me. La mejor mezcla. Solo aquí. Los 40 Classic. Solo tus números uno. Sabemos que Rod Stewart es miembro de la orden del Imperio Británico, pues es que acaban de nombrar de la misma orden. ¿Os acordáis de ese actor que es enano, tiene controplasia,、eh, que se llama Warwick Davis, que era el protagonista de, por ejemplo, Willow o de Harry Potter, que uno de los pequeñitos que hacía como de profesor, pues le acaba de. El príncipe de Gales le han puesto la medalla a Gachaico al, al, al actor. Más contento él. ¿Escuchas? Classic. Classic. Los 40 c l a s s i c He ido con vuestros comentarios de q u e os duele, pero esta va. Vamos, estás es a pasar juego. d i c e me doblé como un Samsung Galaxy Z Flip hace un mes y aún me duele la espalda. Se llama Centeno. Y no se puede mover. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Buenas noches. En el sorteo de Euro Jackpot de ayer, la combinación ganadora. Ha sido. ¡Sor el 2, el 3, el 17, 18, 28, soles 4 y 10. Ahora, con Eurojackpot de la ONCE, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la o n con e c un premio de 17 millones de euros. ONCE. Bien jugado. Los 40 Classic. Mi radio favorita. La escucho siempre. Me gusta mucho. Classic, classic. Los 40 Classic. Diriranala. Es hora de que me pide y deje el turno y los mandos a Mónica Ordóñez, que estará ahora mismo viendo a ver qué le duele o, o no. Hola Guillem, a、tal? mí me duele mucho, pero que mucho la espalda.、Ah, Estoy además ahí、vaya. liada con el yoga todas las semanas. Ah, bueno, a ver, ten cuidado con el yoga, que alguien acabó muy liado después de hacer una sesión. Bueno, os dejo. Os quedáis con Mónica. Adiós. 40クラシック Las 11, las 10 en Canartas. Uno. Con Mónica Ordóñez. En los 40 Classic.